Paola, te quiero aunque vos aún no te entere. Me muero por saber si a mí me quieres también Por eso te regalo esta canción me devo Te lo pido te lo pido la bebola y dale porque yo te quiero el y... poder Pau, que la vida es una sola Y dale, dale, dame bola Dame bola, vos paola Te lo pido, te lo pido Dame bola, dale Porque yo sí. te quiero y